A las 10 y 51, antes de cerrar nuestro primer bloque de panorama, como todos los jueves, nos hacemos un ratito para arrinconarnos y darnos un ratito para los tanguitos. Bienvenida, Pau, para tanguear. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien, muy bien. ¿Está lista para arrinconar, arrinconarse? Sí. Dale, sí, sí, empezamos <risa> hoy con esta. <el> <risa> Otra que también ¿Qué? quedó de, mal, quedó mal de la y e r de l asado, el cumpleaños. Hay gente que todavía no termina de reaccionar en el día de hoy. n o、no, es estamos、Pille. muy despiertos, bien, muy, bien, muy despiertos. Bien, bueno, ¿qué, ¿qué se trajo de perla? ¿Qué se trajo para compartir con、eh, el Pana Escucha、eh, en nuestro rinconcito del tango? ¿Para dónde vamos hoy? Hoy estamos compartiendo la historia de Homero Manzi. Ah, vamos todavía. Homero Nicolás Mancioni, nacido en 1907, es letrista, compositor, lector de ilustraciones, autor teatral, director de cine. ¡Wow!、Eh, quiero contarle que desde muy chico ya empezó a escribir versos.、Eh, fue un agraciado.、Eh, luego comienza una escuela poética, una corriente poética llamada ultraísmo,、uh -huh. donde siempre se habla de lo pasado, ¿no? Esto él lo, lo lleva luego a la composición de sus tangos y se demuestra en la reiteración de sus letras, en la enumeración de cosas,、uh -huh. esto a nivel poético, y、eh, casi no usó el l un fardo, h o m、ah, e Fue... r o、bueno, m a n c i Estaba en otra línea, de, de, en otra línea de, de lo que tenía que ver con la prosa, con la, con la claro, composición. Claro, es un poeta,、uh -huh. es un poeta. Y bueno. Comienza a, um, comienzan las primeras、eh, milongas、uh -huh. con h o m e r o m a n c i y con Sebastián Piana. Por ejemplo, Milonga del 900, Milonga Sentimental, Milonga Triste. Son las primeras milongas ciudadanas creadas por h o m e r o m a n c i porque primero las milongas eran camperas.、Ah. Vamos、eh, también a, a enumerar. Que, por ejemplo,、eh, Homero Manzi、eh, fue desde muy joven, perten per pertenecía al Partido Radical,、Ajá. siguiendo a la línea irigoyenista, estuvo en una agrupación、eh, denominada Forja, fuerza de jóvenes políticos、e、intelectuales dedicados y ocupados al campo cultural.、Bien. Jugado activista de la reforma universitaria y profesor de literatura. Wow. Inicia sus estudios, como decimos desde muy pequeño, con sus versos, y luego、eh, comienza esta escuela de literatura y se dedica a dar clases como profesor. Luego, durante el gobierno de Uriburu,、uh -huh. en el año más o menos 1930,、claro. para ubicarnos sí, sí. en la historia. El Mire, gobierno autoritario de Uriburu. Justo hoy estamos en celebración de ese aniversario, el 6 de septiembre de 1930, fíjese usted. Ah, muy bien, qué coincidencia. <risa> sí. <risa>、eh, bueno, en este periodo, Mansi es preso, es apresado por un breve tiempo, fue despedido de su cátedra y esto lo obliga a integrar una compañía teatral e irse por ahí girando con esta compañía ambulante. Eh, como decíamos antes, fue uno de los derechosos seguidores de Irigoyen,、eh, uh -huh. pero contradictoriamente luego se pasa de bando、uh -huh. y, y adhiere al peronismo.、Uh -huh. eh, en el 47, en una radio en Radio Belgrano, ya, digamos, pasado su momento de, de preso,、eh, Continúa con la tendencia de Perón y dice que Perón, digamos, dice que Perón significa, es el continuador de la tendencia inconclusa de Irigoyen. Claro, ve en las、peronismo. políticas populares,、eh, hay, hay una línea histórica en la Argentina que marca que, que, bueno, que buena parte del trabajador acompañó a Irigoyen por sentirse representado y que luego se volcó a. A Pero no n、no、es tan loco, más allá de que se c a m b i e n de camiseta, sí,、eh, había una、sí. continuidad en los gobiernos populares. Y aparte, Irigoyen es bastante respetado digamos,、Por、en、supuesto. sus ideas. Por supuesto.、Ah, bueno,、eh, otra cosa para comentar es que fue presidente de Sadaic, filmó varios,、eh, varias películas,、uh -huh. eh, fue creador del tango Sur con música de Aníbal Troilo. Y llega este tango al éxito con Edmundo Rivero.、Ajá. Y bueno, uno de los tangos、eh, famosísimos, considerados un himno por muchos, es el tango Malena. Quizás es el tango más difundido hasta el momento de Homero Manzi. Claro. Y sobre este tango vamos a escuchar unos audios. Habla Claudio Manzi, el nieto. Lo escuchamos. Vamos. Una nuez. Como varias personas piensan que, que es Nelio Mar, en realidad es otra persona.、Eh, él tenía.、Eh, él era muy cara dura y a cualquiera de, de las amigas se lo prestaba y decía: Mira, esto te lo escribí para vos, como le dijo a Tita Merelo.、Eh, lo que pasa que cada uno se podía querer lo que quería. No era necesariamente esa persona. El nombre de Malena. Queda en el misterio todavía. Nadie lo va a decir por ahora. Algunos lo saben, otros no. Pero va a seguir en el misterio. La versión que a mí más me interesa es la que corrobora Horacio Salas. Y es que el tango Malena ha sido dedicado a n e l l y o Mar. n e l l y o Mar、eh, y Homero Mansi se conocen en 1938. Ella era una mujer casada. Extraordinaria cantante, por supuesto, ya en esa época. Y me parece que se ajusta más a los versos del tango Malena porque el tango Malena. Lo que describe es a una mujer con voz de sombra, es decir, con una voz oscura, que canta el tango como ninguna. Y por otra parte, Mansi le escribió varios tangos a Melio Ma. Pero lo concreto es que Hacho, el hijo de Homero, y, y en esto comparto yo también esa opinión, decía que su padre, que era bastante afín a, a las mujeres,、eh, en realidad había sintetizado en Malena todas las mujeres que habían pasado por su vida. Y que en realidad era, era, era un personaje de ficción. Y si lo apretaran mucho y tuviera que decidir por una malena, esa malena hubiera sido Mercedes Simone. Cuando dijo esto, todos los que estamos alrededor nos caímos de espaldas porque si había una cantante que n o había nunca sido mencionada, era Mercedes. ¿Cómo hice? I'm a l i t l i t o e bit of a l i t b i of a f a l e b of a l t a l a l e b a t i e b e b e b a l e a b a l i of a l t a l i e b a l l e e b l a i t f a l i i a l i t of a e a l of a l a t of a e b e t of o of a l i of e b a l l e bit もう一つのことは、もう一つのこは、もう一つのこは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もうのこは、もう一つのは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのこ El último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del r e c u e r o Varias opciones ahí para elegir en el menú de Malena, que con, hasta con Serrat en, interpretando la, la, este himno tanguero. p o p u r r í de Malena.、Wow. Sí, muy polémico, como escuchamos.、Eh, ¿Quién es Malena? Digamos, ¿no? Pero bueno,、eh, se reduce en esas mujeres que pasaron por su vida. Ajá. Y bueno, alude más que nada a Mercedes Simone, que puede haber sido, lo dejamos en el misterio. Y así quedó, me parece. No, no, sí, no es sé. Hay cosas que no se van a saber a c i en c i a c i e r t a No、cierre. se van a saber. Y van a, va, quedan en nuestra, en nuestra memoria el tango Malena, que escucharemos、ah, ahora、claro. por Eso, María、claro. Graña. Con y、esa. con esto vamos a cerrar el rinconcito de hoy. Muy bien. Eh, ¿Le quedan un par más de, de rincones tangueros o ya a partir del jueves que viene、eh, se rompe esto del tango? No, vamos a continuar. Seguimos Vamos a continuar. Sí, sí. Bueno, nos vamos a escuchar entonces a María Graña y le agradecemos a Pablo la visita de este jueves. Muchas gracias, Pablo. La esperamos el que viene. ¿eh? A usted, nos vemos el jueves. Bueno, ¿y esta versión es medio particular la que trajo? Es una, una Acompañada、así? con una sola guitarra. Ah. A ver. Chao, Pablo. Muchas gracias. ¡Chao, Malena canta el t a n t o como ninguna y en cada verso pone su corazón a yuyo del suburbio. n o m b ある c u あ n t o se pone t r い s t e ボスでそんばら、まれな tiene pena、てばんとね。 よ a しくお願いします。 どうも。